¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Peque. Tratar de conquistar al mundo. Tratar de conquistar, mundo. Tratar de conquistar mundo. Si tu deseo es conquistar el mundo, la UCM lo hace posible. Desde un buen nivel académico hasta talleres deportivos, culturales y mucho más. Lo único que necesitas es tener la actitud para desarrollarte en todo. Y en la UCM lo puedes encontrar. Capitán Calderón número 75, comarca al 813-1923.